Cuentos de hadas españoles El gigante calabaza Algún material de este vídeo podría no ser adecuado para niños menores de 13 años Érase una vez el reino de Colosia Cuando los cuentos de hadas de los que hablamos existían en nuestro mundo Al este del reino vivía el gigante calabaza El gigante calabaza era el más grande más célebre y más colosal que jamás había existido. Entonces la gente no sabía que muchas frutas, verduras y patatas eran alimentos esenciales, ni que los sabrosos y excesivos carbohidratos de las patatas y la falta de ejercicio provocaban en la población obesidad. Esto le dio una oportunidad de oro al gigante calabaza para vigilar a los niños gorditos a los que capturaba... Y convertía en sus criados. ¡Vamos! ¿A casa? No querrás que el gigante calabazo te atrape, ¿verdad? ¡Ya voy, papá! Cundió el pánico en Colosia. Sobre todo en el rey Reiner, que tenía una hija Dayana, quien, como los otros niños de Colosia, era obesa. La princesa siempre tiene que tener dos magos a su lado, protegiéndola en todo momento Y mandad un mensaje al pueblo diciendo que quien derrote al gigante calabaza recibirá el honor de ser caballero ¡Sí, señor! A la princesa no le permitían abandonar el palacio y siempre estaba custodiada por dos magos El mensaje llegó al pueblo y muchos se presentaron voluntarios queriendo ser nombrados caballeros por el rey, pero aunque lo deseaban con todas sus fuerzas, no se atrevían a enfrentarse al gigante. Al este del reino vivía un granjero pobre, Patroclus, con su mujer Dafne y su hijo Eneas. Poseían una gran superficie de tierra, Cerca de la guarida subterránea del gigante calabaza Donde cultivaban patatas También Einias, como la princesa, era obeso La familia pobre se gastaba la mayor parte de su dinero Saciando su gran apetito Y no les quedaba mucha comida para ellos Querido, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Tranquila, querida, encontraré una salida Un día, mientras Patroclus y Eneas estaban en el campo recogiendo patatas, la tierra tembló delante de ellos. ¡Caray! ¡Es... es el gigante calabaza! ¡Corre! No, padre, no puedo. Estoy demasiado cansado. Querido hijo, ponte detrás de mí. ¡Rápido! Eneas se puso detrás de su padre... Pero fue inútil, porque era como ocultarse detrás de una finísima vara. La tierra temblaba a cada paso que daba el gigante calabaza cuando se iba aproximando al pobre hombre y a su hijo. ¿Y ahora qué hacemos? Asustado, Patroclus miró alrededor mientras el gigante calabaza se acercaba. Cogió una patata y se la lanzó al gigante calabaza. La patata salió volando y le dio en la boca al gigante. Siento no poder correr, padre No pasa nada, hijo Te quiero Justo entonces, el gigante cayó al suelo delante de ellos con un enorme estruendo No sabían que las patatas eran como una pócima mágica para los gigantes Que caían en un sueño eterno ¿Qué? ¿Ah? ¡Es un milagro! Los ángeles nos han bendecido Dafne llegó corriendo Y al ver que su marido y su hijo estaban bien Los abrazó ¡Oh! ¡Qué alegría que estéis a salvo! Pero, ¿qué hacemos con este gigante en nuestra granja? Justo cuando dijo eso El gigante calabaza estalló en una nube de polvo brillante Dejando detrás solo un montón de semillas Que se esparcieron por el campo Cuando el gigante se desplomó El reino se alegró de la maravillosa noticia y todos estaban felices Sobre todo, el rey Reiner ¡Esto es fantástico! Mi querida Diana, ya no necesitas los magos a tu lado en todo momento Ya puedes moverte a salvo por todo el reino En medio de tanta felicidad y alegría El rey olvidó nombrar caballero al granjero pobre al que le pareció muy mal Y también a su mujer. Sin embargo, Einías no pensó demasiado en eso. Tras el encuentro aterrador con el gigante calabaza, Einías decidió empezar a ponerse en forma. Comer comida saludable como verduras de hoja y fruta, huevos en proporción adecuada, evitar la comida basura. Empezó a hacer ejercicio regularmente y tras unos meses, cuando llegó la primavera, estaba en forma y había reducido su peso. Un día, mientras Einías estaba haciendo ejercicio en el campo de patatas, se fijó que estaban creciendo unas plantas por todo el campo. Es muy raro, padre. Crecen unas plantas por todas partes. Sí, me pregunto qué serán. Deben de ser unas plantas agrestes o oh, déjalas. Ignoraron a las plantas y siguieron con su día a día A la mañana siguiente fueron al campo y lo vieron lleno de calabazas gigantes ¡Oh no! Una calabaza gigante era malo para nosotros, pero ahora hay todo un ejército Viendo el campo de patatas lleno de lo que parecían cabezas de calabazas gigantes, el miedo se apoderó de los habitantes de Colosia Pero como no veía ninguna cara aterradora ni ningún movimiento, los habitantes se relajaron. Pero aunque Inías había dejado de comer comida poco saludable... ...no podía resistir el hábito de su niñez de probar casi todo. Y se preguntaba cómo sabrían aquellas calabazas. ¡Mmm! Estoy tentado a probar la calabaza un poquito. Poco después, cuando su padre se fue a trabajar... Einías fue al campo y cortó un trozo de calabaza Y le dio un mordisco ¡Mmm! ¡Qué rica está! Mordisco a mordisco, acabó comiendo una calabaza entera ¡Mmm! ¡Estaba riquísima! Voy a decirle a mamá que la pruebe Madre, comí un trozo de cabeza de calabaza Estaba muy rica, deberías probarla ¿Qué? Sabes que no es bueno comer cosas raras. Podrías ponerte enfermo. Lo sé, madre, pero no puedo evitarlo. Oh, hijo mío, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Y si te pasa algo? Tranquila, estoy bien. Esa tarde, cuando Patroclus regresó a casa, se sorprendió al enterarse del incidente. Oh, padre, no te preocupes, estoy bien. Y tú también deberías probarla, te aseguro que son riquísimas. Patroclus lo pensó un momento Y como habían salido calabazas en vez de patatas Y estaban muertos de hambre Decidió probarlas Entonces Dafne dijo Podría meterlas en agua y cocerlas ¡Genial! Se sentaron a comer la calabaza cocida Y cuando le dieron el primer mordisco Se les iluminaron las caras ¡Qué ricas están! No me imaginaba que estuvieran tan ricas Así que Dafne decidió usar su creatividad Y mezclar algunos ingredientes como leche, huevos, azúcar, especias Ponerla en algunos platos con hojaldre y meterla en el horno Nunca habían probado nada tan exquisito en su vida Todos estaban emocionados Recogieron todas las calabazas y las almacenaron en el sótano Dafne cocinaba deliciosas tartas de calabaza todos los días y comían felices Un día el rey pasó delante de la granja y olió el delicioso aroma de las tartas de calabaza Detuvo inmediatamente el carruaje Averigua de qué es ese aroma Huele genial Cuando regresó el pajel le dijo... La mujer del granjero está cocinando cabezas gigantes ¿Qué? Tráeme una ahora mismo El paje le trajo una de las tartas Y tras probarla, esperó unos minutos El rey estaba deseando probar la tarta Y cogió un trozo e inmediatamente quedó fascinado ¡Mmm! ¡Esto es maravilloso! Llama al granjero y a su familia Patroclus fue llevado ante el rey junto a su mujer y su hijo, que estaban bastante nerviosos ¡La tarta es fantástica! Te recompensaré y te nombraré caballero Pero primero dime cómo haces estas tartas maravillosas Patroclus le contó todo lo que había pasado Cómo consiguieron las calabazas gigantes y cómo hicieron las tartas ¡Ja, <risa> ja ¡Hombre noble y valiente! Olvidé nombrarte caballero. El rey agradecido nombró caballero al granjero. Patroclus, Dafne y Einías formaron una parte importante del Consejo Real. Einías especialmente, pues le explicó al rey su dieta, que consistía no solo en patatas, sino también en mucha fruta y verdura, que era equilibrada y saludable el rey anunció que los habitantes del reino deberían seguir una dieta saludable y equilibrada, incluida su propia hija. Y en poco tiempo, la tasa de obesidad disminuyó. La gente se volvió más deportista y el reino de Colosia pronto se convirtió en el más saludable del mundo.